otra vez desde el 787 pasamos a puerto rico porque lo que se han reportado hoy por aquí ella tú sabes es sandunga borinqueña le tenemos nada más y nada menos que al chamaco oye si tú no sabes quién es el chamaco estoy hablando del portaje julio voltio dímelo voltio ¿qué es la que hay que está pasando blanco pasto ya tú sabes soltando de nuevo en la avenida campeando Ajá, ah, tú sabes El voltaje por aquí Por Alto Cali El Radio Show Una vez más Oporti, ¿dónde te encuentras? ¿Dónde tú estás ahora mismito? Pero ahora mismo ya tú sabes La Manzana Oye, de Nueva York Girando para adelante Por acá tengo un show Hoy en En Rubila Este Mañana El hombre está en Nueva York Después va para con Érico Después, eh, hey, a rayos El hombre está, ya tú sabes Rondeando todo el área norte Dímelo, Gordio ¿Qué es lo que te está trayendo por aquí? Dime, ¿para pa, pa qué viniste a Alto Calibre Radio Show esta tarde? Bueno, papi, pues hoy Ya tú sabes Estoy trayendo la exclusiva Donde suenan primero todos los temas de Julio Voltio, Una canción nueva De mi nuevo disco El Chamaco Eso es lo que es Es exclusivo para Blanco Alto Calibre, papi Dímelo, Oye, este, Voltio, cuando tú estás hablando del chamaco, o sea, ya tienes nombre del título para el disco, me imagino que si ya tienes esta canción, tiene varias canciones, ¿para cuándo tú sabes? Porque como, como le dije a Randy, ¿verdad? Y le he dicho a todos estos artistas que van a sacar el disco nuevo ahora, la, ahora me invito por la industria de los discos, pues está un poquito mala, ¿para cuándo tú crees o visualiza que vaya a estar el chamaco ya en la, corriendo en la carretera? Bueno, sinceramente, brother, este... Estoy pensando sacarlo sacarlo pa, para después de verano, pa ya tú sabes, para azotar la calle por ahí. El verano vamos a estar haciendo promoción del disco y después de verano sale el disco para la calle, ¿tú me entiendes? Está por ahí para abajo. hermano, el disco el Chamaco, brother, lo estoy haciendo, mano, bien de corazón, papá. Como siempre, yo trabajo en todos mis discos. es que todos los discos míos yo les meto un cariño especial. Bueno, de verdad, oye Voltio, tú has estado con muchos artistas siempre has tenido, este, pues verdad en todas tus tu pasadas producciones has tenido este, diferentes varios artistas eh, nos puedes mencionar a quién trae ahora en el chamaco cuántos varios artistas trae y quiénes son los nombres si, si se puede, verdad, si ¿Sí se puede saber pero tú sabes que yo te lo digo todo, pero esta vez pues no, no tengo, no tengo fotos ni todavía. Estoy haciendo todos mis temas yo solo, entonces después poner a mis artistas invitados. Debe ser que sí. Ok, yo. Okay. Que, que van a estar conmigo, a participar conmigo al disco del chamaco. Ya tú sabes, así que tiene que estar pendiente al chamaco. Oye, este, Portio, yo, me dijeron. Tacho Blanco, tú tienes que escuchar aquí. hay una canción de hip hop tiraera que le quedó demasiado. Y yo que qué, espera, espera, espérate un momento, espérate un momento, paren todo. dime otra vez que qué. No papi, tienes que escucharla, que tú tienes por ahí guardado, que tú tienes por ahí guardado, porque yo sé que cuando tú tiras, eh, no es cáscara de coco. Ah, <risa> no, yo, yo me he matido en mi hip hop por ahí, eso ¿eh? sí, y qué sé yo. Este, hay un par de tipos ahí que me frontean y eso, pero no pueden, tú sabes, cómo es. Y, y yo, pues, hice una canción ahí para que se pique más nada. Guau, wow. pero esta no es, ¿verdad? Pero dime lo mami, esa no es, ¿verdad? Claro que no, muchachos, se te van no sé para todas las chicas que andan por ahí atusados en la de ella, viste, o sabe que siempre hay que tirarle a la gera, esas son las que ponen uno adelante, tú me entiendes. Okay, ¿Cómo Ya tú sabes, Julio Volti, ya tú sabes que también pueden conseguir el, el último, bueno, su DVD por ahí reciente desde la cárcel, desde, ya tú sabes, la, la penitenciaría que ya cerró, oso blanco. Así que también el hombre hizo un show ahí, ya tú sabes, extremadamente estupendo. Así que cualquier persona, ya tú sabes, lo puede conseguir por ahí ya mismito viene por ahí el chamaco, vamos a estar, para toda esa gente que están escuchando ahora mismito, y le voy a enviar saludos, este, Voltio, perdóname aquí un momentito, a enviarle saludos a todos esos latinoamericanos que están aquí en sintonía, a la gente de Chile, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, México, Perú, España, Argentina, República Dominicana, Canadá, Germany, Costa Rica, El Salvador, Bergo, Ecuador, está la gente por ahí de Honduras, Italia, Bolivia, Brasil, Guatemala, la gente de Yunari, Kingdom, Baruba, Japón, Panamá, Francia, Grecia, Nicaragua, Portugal, este, Uruguay, wow, este, paquete hueso por allá, tú sabes, así que, todos los que se me quedaron, porque esto sigue por aquí para abajo, a la gente de los Estados Unidos, Nueva York, Connecticut, New Jersey, Filadelfia, Washington, Orlando, Boston, Providencia, Miami, Fort Lauderdale, Cincinnati, Los Ángeles, Cleveland, la gente de Minneapolis, Hartford, New Haven, Springfield, Buffalo, Chicago, Atlanta, Austin, Oklahoma, ah, olvídate de eso, porque si no, nos quedamos que esta mañana saludando, este, Ya tú sabes, esperen el chamaco, el chamaco pronto en la avenida. Me imagino, ¿verdad? Que será, como dijo Voltio, después de verano. O sea que tú vas a estar en la parada puertorriqueña ya dándole promoción al disco del chamaco. <risa> Así me gusta. Yo dije, espérate, Voltio, Voltio se, se, se quedó dormido ahí esperando que yo terminara con los saludos. <risa> Oye, no, eso es lo que en simfonía, eso son es los que te están escuchando ahora mismo. Sí, por eso mismo, ya tú sabes, no te arranques completo hasta en la luna si hubiera gente, papá. Ya tú sabes, eh. no, eh. oye, Doña Blanco, doña Blanco, te quiero felicitar, mi hermano. Tú sabes, así que Voltio, coño, bro, no te voy a quitar más tiempo. Yo sé que tú tienes que hacer soundcheck. Tienes que, bueno, me imagino que llegaste cansado allá a los Nueva York. Este, tiene que estar haciendo todavía un frío. tiene que estar haciendo un frío, pelú, porque olvídate. Si pa' aquí, para la florida. está viejito, tan frío. Ja, me pues, imagínate, tacho, me lo imagino. Pero nada, no te voy a quitar más tiempo, Voltio. Y presente entonces esta canción nueva por aquí, por alto calibre derecho Ya tú sabes, soy papá toda la linda que hay por ahí a tirarme el